Dios de la creación, reinas con poder, a ti clamaré, me responderás, nadie como tú, onipotente、oh, m Dios de amor. Yo me acerco a ti con mi corazón, aquí posado estoy, ven y l l é n a m e No saldré de aquí Ese t es mi lugar, Señor あ はた